Y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y él no sale en la cámara, eso ya lo sabéis. Hoy estamos en Casares, un pueblo muy cercano a mi ciudad, a Málaga. Hemos venido hasta aquí en coche más o menos una hora y media. Más o menos una hora y media de coche hasta llegar hasta aquí. Estamos en el interior. Este pueblo es precioso y tiene dos partes: la zona del interior, la zona de la montaña, que es esta, y la zona de la costa, que conoceremos más tarde. Así que vamos a descubrir este pueblo. Este es el primer punto que tienes que visitar si estás en Casares, porque es el corazón del pueblo. Esta fuente que tengo aquí detrás es la fuente de Carlos III. Esta plaza es la plaza de España, aunque mucha gente la llama plaza de Carlos III. Por la fuente. No sé si te has dado cuenta, pero cuando estuvimos en Periana pasó exactamente lo mismo. Es habitual que haya una fuente, porque, claro, ahora mismo, bueno, que ahora mismo también necesitamos agua, que estamos con una sequía terrible, pero bueno, esta fuente está apagada y nadie viene aquí a coger agua de la fuente. Pero antiguamente sí, antiguamente la gente tenía que salir de su casa, ir a la plaza y recoger agua. Así que en Periana nos pasó lo mismo, en Nerja también hay una fuente en la plaza principal. Es, es Muy habitual, y aquí tenemos la fuente de Carlos III, que aunque ahora es decorativa, pues antiguamente era muy importante para recoger agua. Y mientras bajábamos, me he dado cuenta de algo que ya sabía antes de venir, y es que esto está lleno de rampas, lleno de rampas, lleno de cuestas empinadas, empinadas, muy difíciles de bajar, no, pero de subir cuando tengamos que irnos, a ver qué pasa. Y una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención y no, no me esperaba, y no sé muy bien por qué. Es que no solo en las ventanas tienen persianas, tienen persianas también en algunas puertas. Tienen completamente cubierta la puerta de su casa. No sé si es por una cuestión de intimidad o algo así, porque al final este es uno de los pueblos blancos. Ya os hemos hablado muchas veces de eso en Andalucía, en la axarquía, tenemos la ruta de los pueblos blancos. Y este es uno de ellos. Entonces, supongo que muchísimos turistas y muchísima gente viene a pasear por sus calles que son muy estrechas y tal vez los vecinos pues sienten que no tienen mucha intimidad y entonces han puesto estas persianas en las puertas de sus casas, no lo sé. Vale, pégate a un lado, viene un coche, viene un coche. También me sorprende que hay gente con coches grandes para lo estrechitas que son las calles. Supongo que están acostumbrados a moverse por aquí, pero es que, bueno, la calle por la que hemos bajado se llama calle estrecha. O sea, quiero decir, eso lo dice todo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llamo persianas.、Feli、Félix dice que se llaman cortinas, que por supuesto no se llaman Cortinillas. así. Cortinillas. Cortinillas, mucho peor. Así no se llama, yo lo llamo persianas. Si estuviera en una ventana, 100% lo llamaríamos persiana. En el caso de una puerta, pues. no sé. Pero para mí son persianas, son persianas de madera que han puesto en las puertas. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos preguntarle a alguien cómo se llama y, sobre todo, por qué. ¿Por qué tienen esto puesto en, en las puertas? Si es por una cuestión de intimidad o qué. Y vamos a seguir al siguiente punto hasta la hora de comer, que hemos buscado un sitio para comer. Bueno, pues decepcionante. Hemos venido hasta aquí, justo enfrente, un poquito, un poquito allí, un poquito más para allá, está la casa natal de Blas Infante. Pero está cerrada, están ampliándola, está de obras, así que vamos a buscar otro sitio a la sombra porque hoy hace un calor terrible, estamos ya sudando muchísimo. Vamos a buscar un sitio a la sombra para contaros quién, quién era Blas Infante, por qué es tan importante para nosotros como andaluces. Y bueno, aunque no podamos ver la casa por dentro, os vamos a contar todo sobre este señor. Bueno, pues resulta que estábamos paseando por aquí, por este pueblecito que. Noto muy buen rollo. Claro que en todos los pueblos lo que más hay es gente mayor. Hay muchísima gente mayor. Y, pero bueno, no sé, no sé. Hay un buen ambiente. En otros pueblos os hemos dicho que no nos gustaba mucho el ambiente o se veía demasiado solitario. Es un pueblo pequeñito, pero lo noto muy acogedor.、Eh, la gente es simpática, nos ha saludado mucha gente, como en los pueblos que a mí me gustan, ¿no? que vas caminando y te saluda la gente. Y paseando por aquí, nos hemos encontrado con una tienda que tengo justo detrás de mí, aunque ahora no veas nada. Y he pensado que tal vez hay algunas cosas que no sabes. Y mira, a ver, directamente, ¿dónde comprarías un bote de l e j í a Una botella de l e j í a Una botella de friegasuelo, ¿sí? s O, o c r i s t a sol para limpiar los cristales de tu casa. ¿Dónde? Sí, ya, claro. En el supermercado. Vale. No seas listillo o listilla, no. ¿Dónde lo comprarías? En una tienda especializada. ¿Cuál es la tienda especializada en productos del hogar? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No te digo la respuesta porque te voy a hacer tres preguntas. Bueno, dos preguntas más, ya te echo la primera. Si tuvieras que comprar un martillo, no sé, un martillo, una llave inglesa, un destornillador, son las típicas cosas que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? En la caja de herramientas. Pero en algún momento te has tenido que comprar el primer martillo, ¿no? No es una cosa que. No sé. Yo pienso en mí cuando me mude, pues a lo mejor no tengo martillo, no es algo que tenga guardado. Así que tendré que comprarme un martillo. ¿Dónde voy a comprar un martillo? Otra vez. Al hipermercado, que hay de todo. que Sí, que no. Una tienda especializada. ¿Dónde vas a ir a comprar pues, herramientas? A lo mejor un martillo es demasiado, pero un tornillo. Se te ha roto una silla y necesitas unos tornillos para arreglar la silla. ¿Dónde vas? A Amazon. No, a una tienda especializada de las de toda la vida, de la que tengo yo aquí detrás.、No、puedo, ¿Te imaginas que tengo aquí detrás una tienda de Amazon? <risa> en ningún sitio, pero en Casares, una tienda de Amazon. No. Vale. Y lo último es. Que la niña me ha mirado un montón. e s t a b a a punto de decirle, para mí me f i j a m o sígueme. Vale, y la última, que diría que es complicada, porque no es exactamente el nombre de una tienda, sino una categoría de productos, ¿vale? Entonces,、pues、pasa lo mismo como con el martillo, ¿no? Te mudas a una casa nueva y no tienes cubiertos, no tienes tenedores, no tienes cucharas, no tienes cuchillos, por ejemplo. Y necesitas comprarlos. No lo digas, porque ya es lo que vas a decir, en Ikea. No, en Ikea no, bueno que sí. Que todo el mundo lo compra en Ikea, pero hay una tienda especializada. O, vale, como no hay una tienda exactamente donde solo vendan eso, se suele vender habitualmente en las ferreterías. Yo quiero un cuchillo bueno y voy a la ferretería. Pero bueno, hay una palabra para designar esa categoría de productos. Me te h a cagado la paloma encima, tío. o、no, De milagro!、No. Entonces, bueno, ¿cómo se llama esa categoría de cosas? Todas e s a s cosas del hogar, ¿qué nombre tienen? Pues, Aquí, encima de mi cabeza, tenemos todo. En la ferretería es donde vamos a comprar un martillo, un destornillador, una llave inglesa, unos tornillos si los necesitamos. Incluso en las ferreterías es muy habitual que puedas hacer copia de las llaves, que es algo、pues、que también se hace mucho aquí y en todos los países. ¿no? Si necesitas una copia de tu llave,、pues、tienes que hacerla.、Eh, si necesitas lejía, O cristal, s o o friegasuelos, cualquier producto para limpiar el hogar y demás, pues vas a la droguería. Es una palabra divertida, aunque creo que en muchos idiomas es parecida, así que creo que eso no supone un problema. Pero bueno, su relación con la palabra droga, droguería, si、sí、parece que venden droga. Cuando somos pequeños siempre es como, ¿una droguería? ¿Qué es eso? Y bueno, pues venden friegasuelos. Y si vas a comprar algunas cucharas o algunas cosas, esa categoría a la que me refería se llama menaje. El menaje del hogar son todas aquellas cosas que utilizamos、pues、para, para cocinar, por ejemplo. Sí, los utensilios de cocina, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, los cucharones, todo eso es menaje del hogar. Eso, los cubiertos y, bueno, y otras tantas cosas, a lo mejor un escurridor para escurrir zumo, para colar para escurrir pasta r a e c u r r r i p a s perdón, o para colar un zumo, pues eso es el menaje. Y luego tenemos souvenirs. En español decimos souvenir. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Una tienda de souvenir, pues una tienda de recuerdos, para comprar cositas para después regalarlas a la vuelta de. Del viaje, típico imán para la nevera que pone I love casares. e puesto la cámara a grabar para contar que estamos en la calle, chorrete. Y chorrete será de chorro, no sé, un chorro, un chorrete, no lo sé, pero me ha recordado mucho la palabra churrete. Tienes un churrete, tienes una mancha. Y últimamente la uso muchísimo, porque aunque es una palabra que todos entendemos, es como más para niños. Y como ahora tengo a mi sobrino pequeño que tiene dos añitos, pues yo u s o un montón, él se mancha y yo digo: tienes aquí un churrete, tienes aquí una mancha. Y no sé, me encanta la palabra churrete. Que también suena a churros, ¿no? ¡Qué hambre tengo! ¡Vamos a comer! Estamos en la plaza Llano de la Fuente. Hemos llegado hasta aquí para ponernos a la sombra. Como os he dicho antes, hace un calor de narices. Es un calor insoportable. Así que hemos venido hasta aquí para hablaros de Blas Infante. No hemos podido ver su casa museo, su casa natal, porque están ampliándola, la están reformando y. Y no hemos podido verla, pero hemos venido hasta aquí y os voy a hablar un poquito de, de este hombre. Al final, bueno,、pues、Blas u pues e n o b Infante es muy importante en este pueblecito porque nació aquí, nació en esa casa en julio de 1885. Y es reconocido como el padre de la patria andaluza. Es muy importante para Andalucía. Y tú dirás, bueno, un escritor, político, filósofo, bla, bla, bla, ¿por qué es tan importante para Andalucía? Bueno, pues en aquella época resulta que Andalucía era un lugar. Bueno, un poco triste, ¿no? Aquí Andalucía estaba bastante marginada, la desigualdad era. Lo normal, éramos pobres, éramos analfabetos, trabajábamos en el campo y él decidió defender Andalucía frente a toda esa marginalidad, frente a todos esos conflictos en una época tan, tan complicada. Él defendió siempre Andalucía y además es, es el responsable de que Andalucía tenga su, su propia autonomía. No somos independientes ni mucho menos, pero bueno, él ayudó, colaboró en ese estatuto autonómico de Andalucía y gracias a eso, Ahora tenemos la Junta de Andalucía, es un poco el, el equivalente, y en Andalucía tenemos nuestras propias normas. Hasta que España se convirtió en un conjunto de comunidades autónomas, pues eso no funcionaba así. Y Andalucía lo tuvo. Andalucía fue una autonomía que Blas Infante defendió muchísimo. Además, él no solo defendió Andalucía, sino es Sino que nos dio una identidad. Los andaluces ya teníamos nuestra propia identidad, ya éramos como éramos y todo, pero nos dio identidad porque Él fue el creador de nuestro himno, el himno de Andalucía, de nuestro escudo y de nuestra bandera. Así que todo eso se lo debemos a Blas Infante. Ya sabéis que a muchos españoles les da apuro o se sienten un poco incómodos al usar la bandera de España. Ya hemos hablado de eso durante, durante los podcasts de la Guerra Civil y demás. Y es que, por alguna razón, la bandera de España está muy asociada al nacionalismo, al patriotismo, a sentirse muy español. Y claro, las personas que se sienten muy españolas pues, son de derechas. Tradicionalmente. Entonces Mucha gente pues, no, no usa la, la bandera, no lleva la pulserita de la bandera de España, pero la bandera de Andalucía no tiene ese problema y podemos llevarla siempre que queramos. Yo puedo llevar aquí una camiseta de orgullo andaluz con dos narices y no pasa absolutamente nada, nadie va a pensar nada de mi ideología ni nada de eso. Este n n t o c e bueno, pues e s hombre fue muy, muy, muy importante,、eh, casi 100 años después. De su nacimiento en 1983, fue cuando oficialmente se le reconoce como padre de la patria andaluza. Y en mayo de 2010, O sea, no hace ni tanto tiempo, se le nombra presidente de honor de la Junta de Andalucía. Por esto que os digo, al final, gracias a él, Andalucía es, es lo que es. Es que nuestra bandera, nuestro himno, que es lo que más nos caracteriza como andaluces, pues se la debemos a Blas Infante, que nació aquí, en Casares, en Málaga. Luego vivió en Sevilla, en la Casa de la Alegría. En... Sí, y él diseñó esa casa y todo. Tengo ganas de ir a verla también, me gustaría. Entonces, ha vivido en otros sitios de Andalucía, pero nació. Aquí y los casareños están muy orgullosos de eso. Por cierto, antes de despedirnos, tengo que decir que justo antes de salir del pueblo nos encontramos con una señora que salía de su casa un poquito para mirar, yo creo, por el ruido, y entonces aprovechamos. Por supuesto, para preguntarle cómo se llamaba eso que hay delante de las ventanas y acabar por fin con nuestra discusión. Y efectivamente nos dijo que, que se llaman persianas. Fue muy divertido porque la señora se tomó la pregunta como, bueno, y yo qué sé, ¿qué, qué pregunta tan tonta o qué poco importante es eso, ¿no? Pues son persianas de toda la vida, estos jóvenes haciendo esas preguntas. <risas> Bueno, bueno, bueno, y por supuesto que no me he olvidado de la comida, por supuestísimo. ¿Cómo voy a olvidarme yo de eso, no? Pero bueno, eso ya lo verás en un próximo viaje. No te preocupes, que no me he olvidado, no me he olvidado.